Vos tenías un tema más para tocar. q u e r í Acá s a los oyentes hablaron sobre. Acá pidieron.、Eh, hablamos sobre un de un deportista siempre. La semana pasada tocó Vilas. Sí, el ganador de hoy fue. Sí, Carlos Monzón. Bueno, ha ha hablemos un poquito de Carlos Monzón. De la parte deportiva, no nos metamos en otra cosa, por favor. ¿sí? No, obviamente. Sí, así, voy a s a c e r cortito nomás.、Eh, nació el, mirá, hace poquito, encima, hace poquito cumplió años.、Eh, el 7 de agosto de 1942, en San Javier, provincia de Santa Fe. Eh, su primer combate en esta categoría fue el 2 de octubre del 59 y el último fue el 12 de diciembre de 1962. Su entrenador principal fue Amilcar Brusa.、Eh, te, cuando lo conoció tenía 7 peleas como aficionado y había perdido 2. Con Don Amilcar、eh, hizo 80 peleas más como amateur.、Eh, una de las peleas más、eh, recordadas de m o n z ó n fue contra el italiano Nino Benvenuti. Eh, una pelea muy este, emocionante、eh, que se hizo en el Palazzo de los Sports de Roma el 7 de noviembre del 70. Que Monzón había ganado por knockout y, y fue campeón del peso mediano. En, 19, en 1980、eh, recibió el premio c o n e x de platino como el mejor boxeador de la historia. Después,、eh, bueno, siguió siendo, seguí, siguió siendo campeón del peso mediano. Después peleó en, en el 74 con、eh, José Ángel Mantequilla n á p o l e s ¿Vos lo recordás a ese? Sí, como no. <ríe> Por、pues、eso, desde de, de tu época más q u e n Que para、no. mí Monzón fue lo mejor que hubo en el boxeo argentino.、Eh, me parece que fue el mejor boxeo que tuvimos en la historia. Por eso, está ostentado ahora como los mejores de la historia, mejores deportistas de la historia. Está en la vitrina de Diego, de Vilas, de Messi, de, de Vincenzo, de Fangio, Manu querido, Ginóbili, Sabatini y, bueno, y Luciana Aymar. Y yo voy a nombrarlo, porque para mí también. No está, acá no está marcado como un personaje de, de, de, del deporte argentino, pero yo marcaría a Juan Martín el Potro también, porque para mí es también un símbolo como Vilas.